Sí, ocho pacientes fue necesario trasladarlos por la complejidad de las lesiones que presentaban. Muchos de ellos niños que fueron trasladados al Hospital de, Arras, al hospital de Niños de La Plata, Otros, a, la, a otro a la Argentina,、eh, a la Argentina Diego, del de Hospital Pediátrico de Azul, que necesitó después de ser operada una atención en la unidad de terapia intensiva, y al resto de los pacientes adultos. Fueron trasladados al Hospital San Martín de la Plata, al Hospital r o s s i de la Plata, a, al Hospital, uno al Hospital de Monte y a otros hospitales como el Hospital Pintos de Azul, un paciente poli-traumatizado. Así que, bueno, esa es la realidad que tenemos hoy. Tenemos alrededor de 24 heridos, de los cuales, como le decía, 8 fueron trasladados y el resto están en plena observación en el Hospital de las Flores, el Hospital. Genial de las flores con distintas heridas que, bueno, van a ser、eh, controladas a lo largo de, del tiempo para ver qué complicaciones presentan. Hasta ahora están todos、eh, de, de, de alguna forma、eh, evolucionando bien, pero obviamente necesitamos que transcurra el tiempo para ver cuál es、eh, la evolución que presentan por las distintas lesiones. La gran mayoría son p o l i t r a u m a t i z a d o s con traumatismo del cráneo, traumatismo. De tórax, de miembros, fracturas en, en muñeca, en, de fémur. Así que, bueno, esa es la situación. Una、sí. situación desde el punto de vista sanitario absolutamente controlada. El primer minuto que se produjo c el accidente fueron derivados los pacientes que presentaban、eh, situación de, de trauma y seguiremos controlando de cerca con, con todo el despliegue la de la dirección de emergencias. De la provincia, tanto en recursos humanos como en recursos de ambulancias y helicópteros para trasladar a los pacientes. Así que, por el momento, la situación está absolutamente controlada, esperando que la evolución de los pacientes internados sea favorable y que puedan recuperar rápidamente、eh, su pleno estado de salud. Podríamos decir ahora, con, prácticamente,、eh, con una confirmación. Eh, definitiva de que hay 11 muertos, de los cuales 10、eh, fallecieron en el lugar del accidente, que se trasladaban en la combi que se dirigía de, de la Prida a la capital federal. Y una niña de 45 días, una、no、recién nacida prácticamente, falleció en el hospital cuando se le realizaban las primeras atenciones, con lesiones serias,、eh, tanto desde el punto de vista neurológico como. como De, del punto de vista del tórax, así que lamentablemente no se pudo hacer absolutamente nada, y son 11 en total los,、eh, las personas fallecidas. De los 11, 10 se trasladaban en la, en la combi, y uno, que es la, la niña de 45 días, forma parte de una familia que、eh, tiene residencia en Tandil. aparentemente y era una familia De, de cuatro integrantes, de los cuales uno era la, la chiquitita de 45 días. Y el resto, que mamá y la papá están fuera de peligro, estuve yo gozando con ellos, y un hermano que también está internado, pero está haciendo evoluciones muy, muy favorables.、Uh -huh. eh, entonces, de, de estos ocho traslados, ministro, podríamos decir entonces que tres son niños o niñas. Exactamente. Uno. De un año con una fractura de columna cervical que ya se encuentra en el garra, e a n siendo a t e n d i d o estable. Otro, una niña de 10 años、eh, que está siendo atendida en el Hospital n i ñ o de la Plata, en el s o l de Ludovica, con una fractura de columna dorsal, sin daño neurológico. Y otro, una niña de 4 años que fue operada en el Hospital General de las Flores. Con un traumatismo de abdomen, con una lesión hepática, y que ahora se encuentra cursando su posoperatorio en la terapia pediátrica de la Argentina, Diego. La, la niña que fue trasladada a La Plata, en Ludovica, que, de, como le decía, de 10 años, con una fractura de columna dorsal estable, sin daño neurológico, es de punta l a r a La persona que el, el niño de un año. Que impresiona ser familiar del chofer del camión, niño Catalina, es una niña también de un año, con factura con una saludica y derivada del Garrajan, es de Florencio Varela. Y la niña derivada del Hospital de Azul, también, eso de oriunda de Tandil.、Los、pacientes derivados también de Benito Juárez. ¿eh? Uh -huh. son, en realidad son, es un universo muy heterogéneo de pacientes. n o Del lugar de donde provienen. En la nómina que, que usted maneja,、eso. ministro, ¿hay alguna persona que sea oriunda de Olavarría? También tenemos, sí, una persona de, de 36 años que está internada en el Hospital de Las Flores, que está evolucionando bien, que es oriunda de Olavarría. Son dos familiares, en realidad,、uh -huh. porque tienen el mismo apellido. Yo, en realidad, quiero ser eh, eh, muy serio al transmitir la. Los datos f i l i a t o r i o s porque por ahí la familia todavía no está al tanto, y,、eh, pero son、eh, padre e hijo, dos、eh, personas que se encuentran fuera de peligro y son oriundos de la barrera. ¿sí?